Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Australiando, mi podcast desde Australia. Bueno, hoy os va a hablar de dos cosas. La primera de ellas es el, el Uluru, que es esta montaña, entre comillas, que está en el medio del país, en medio del desierto. ¿Y que es noticia estos días? Porque a partir de octubre de 2019 ya no se va a poder escalar, ¿vale? Eh, esta roca es, o sea, no es una montaña, es una roca, es una única roca, es un monolito que está en el medio del desierto y que es bueno pues es enorme vale tiene es así pues ya sabéis por las fotos muy achaparradas son 346 metros de alto me parece que es sobre el nivel del suelo unos 850 sobre el nivel del mar y eh, desde siempre para los las culturas aborígenes ha sido un sitio sagrado Eh, hay petroglifos eh, entre la, en las grietas y en las paredes de la roca de los pueblos que allí vivían y que lo consideraban sagrados pues allí hacían sus pinturas rupestres y bueno, pues eh, cuando el, el hombre blanco conquistó el país pues eh, le expropió, digamos, este territorio a los aborígenes y bueno, pues entonces empezó, digamos, el... Eh, llegado un momento, ¿no? Desde el primer desde el primer momento, porque el desierto es muy inhóspito, pues llegado el momento, empezó ahí el turismo y empezó la gente pues a llegar por allí a verlo y tal, y a subirse y a escalar el el, el monolito en cuestión. El tema es que los aborígenes eh, nunca prohibieron el, el escalar esta piedra. O sea, se ve que tienen. pues son Así de generosos, pero siempre dijeron que estaría bien que los demás respetasen su cultura, respetasen el carácter sagrado del monolito y que, hombre, que la gente no se subiera, ¿vale? Eh, últimamente cada vez iba subiendo menos gente, pero parece ser que ya por votación unánime de todo el Consejo del Parque Nacional eh, esto pues ya está, va a estar prohibido a partir de octubre de 2019, vale, se ve que bueno, pues tienen que pedir que se apruebe la ley la, pro la prohibición oficial, etcétera etcétera, entonces va a pasar un tiempo eh, esto volvió a ser digamos de los aborígenes, se les devolvió esto a ellos eh, es de, ya esa, esa tierra es eh, propiedad del, del pueblo aborigen de la zona que, a ver, que tengo por aquí apuntado el nombre, son los Anangu Son los dueños ahora. Se les devolvió en 1985 y a pesar de eso, en 1985 nunca expresaron una prohibición, siempre expresaron una petición de, oye, esto es sagrado para nuestra cultura, pues no nos lo pisoteéis, ¿vale? Eh, aunque parece así que es simplemente un montículo y que tú vas paseando y, bueno, pues a lo mejor te inclinas un poco para agarrarte por ahí a algo y demás, es bastante peligroso de hecho, han muerto un total de 35 personas subiendo este monte este montículo, este este monolito y, y bueno, pues eh, muchos heridos ¿vale? de hecho eh, no sé si fue en 1960 o 1976 se le enganchó una cadena eh, por el sitio, digamos más accesible para subirlo para que los... Eh, los eh, digamos los visitantes eh, podrían hacerlo sin, sin problemas a ver que tengo por aquí la fecha eh, fue en 1976 o sea se empezó eh, a digamos a poner una cadena a habilitar una cadena para que la gente pudiera subir apoyada en 1960 y se, se terminó digamos de extender de, de instalar en toda su extensión en el 76% Y claro, en estos cincuenta y muchos años... ...pues eh, digamos que ya el monte... ...está bastante trabajado... ...y hay marcas de erosión... ...de la gente por allí caminando... Vale, ...entonces bueno... ...pues se ve que para eh, preservar el parque... ...preservar la integridad del monolito... Eh, ...que es una cosa bastante única... ...porque es una, joder, es que es una piedra muy grande... Eh, ...y para respetar... ...digamos terminar de reforzar... ...ese respeto cultural que se, se está poco a poco devolviendo a estos pueblos aborígenes de Australia, pues esto va a estar prohibido en, en octubre de 2019. Es bastante curioso además que eh, alrededor del, de este monolito el clima es bastante peculiar. Y de hecho los aborígenes de la zona, esto es algo súper curioso, Eh, distinguen cinco estaciones alrededor de, o sea, en la zona donde está este, este monolito. En vez de cuatro estaciones, que sería primavera, otoño, verano, invierno, como en todas partes, o como estamos acostumbrados a pensar, eh, estos pueblos distinguen cinco. A ver, que os lo voy a decir, ¿vale? Es Wanit Junkupai, que es en abril y mayo, que es, bueno, pues es la estación del tiempo más, más fresco, más frío, ¿vale? En las noches de, ese, de esa estación se llega a menos 5 menos 7 grados. Según la fuente, pues varía menos 5 menos 7 grados. Luego está la estación Guari que es entre junio y julio. Y que, bueno, es una estación fría que tiene además la particularidad de traer heladas por, por la mañana. ¿vale? No sé si dije abril-mayo el tiempo más frío, no, es, es más fresco, es ya cuando va refrescando. Sería como si dijéramos nuestro otoño, ¿vale? Luego está Guari, como dije, junio-julio, que es eh, la época fría con heladas matutinas. Luego está Piriyakutu, que es en agosto-septiembre septiembre, y octubre, que es cuando los animales eh, crían y las, eh, las plantas digamos comestibles florecen. Esto lo estoy leyendo en la Wikipedia, os voy a dejar luego la, la, la URL para que lo podáis leer todo, vale. Y luego está la cuarta estación que sería en noviembre en diciembre se llama Mai Guillarincupai, que es eh, es la, la digamos la estación cálida y, y ahí ya donde la la comida empieza a escasear. Entonces pues se supone que cuando las plantas comestibles florecen los pueblos de por allí Si es, que, si es que eran sedentarios, que realmente no lo sé, pues deberían almacenar un poquito de comida. Y luego la quinta estación, que es en enero, febrero y marzo, se llama Ithanu y eh, se está caracterizada porque ahí es cuando se producen las tormentas. vale O sea, ya veis que aquí incluso hay un sitio donde la gente del lugar cuenta cinco estaciones en un año y no cuatro. Lo cual, pues no sé, para mí es bastante curioso. Y luego también es bastante curioso, de hecho, en la foto de las notas de este episodio, la foto es ese lagartito, pues bueno, todo lo que es el, el desierto de Australia y toda la costa oeste, hay un, hay un lagartito que es así cornudo, que se, en inglés se llama thorny devil, que bueno, tiene muchas espinas y tiene como una protuberancia detrás de la cabeza que parece otra cabeza, digamos, para asustar un poco así a sus depredadores, que pueden ser dingos o otras serpientes, otros reptiles y tal. Y parece ser que es bastante frecuente de ver cerquita de Luluru y que es bastante gracioso porque para evitar así el calor del, del desierto pone así la cola para arriba y se mueve como despacio y espasmódicamente como si fuera un juguete de cuerda. Iba por ahí a trompicones por la arena y bueno, el, el, el bicho este se dedica a comer hormigas. <risa> o sea, directamente ve un camino de hormigas y se pone allí a chupar. Y dicen, bueno, pues dicen por ahí que puede llegar a comer hasta mil de una sentada. O sea que pequeñito pero pero glotón. Y bueno, pues yo sé, yo qué sé. O sea, yo quiero ir a Luluro, quiero ir pronto. Eh, probablemente vaya antes de esa prohibición, pero vamos. Eh, No, no se me había pasado por la cabeza escalarlo, o sea, en parte porque ya había oído que eres una, es una roca sagrada para los pueblos de por allí y hay que respetar las cosas eh, según las leyes de sus dueños, ¿no? Y aparte, bueno, pues tampoco soy tan aventurero y no quiero no no quiero ser en ningún caso el, el muerto número 36 por andar haciendo el indio en una roca que no, que no es nuestra. También, bueno, sabiendo esto de las estaciones, eh, me gustaría ir en la estación de las tormentas porque al parecer es muy espectacular ver llover en esta roca porque las, las distintas estrías que tiene forman unas cataratas muy espectaculares. Entonces, mira, pues es una buena cosa saber esto de las cinco estaciones porque así si vas allí y ves llover, pues te puedes llevar un espectáculo bastante bastante especial y bastante raro de ver. Y la otra noticia que os voy a contar es más prosaica, más del mundo, es más de andar por casa, más del mundo en el que nos gusta movernos en el día a día y es que Amazon es inminente ya que abre en Australia, eh, que abra, eh, digamos su, su tienda online de cosas físicas, aquí hay Amazon pero solo vende libros digitales y Kindle. Y esto es noticia porque hoy, me parece que es, fue hoy o ayer, el primer día de Amazon, eh, de los trabajadores del centro de distribución que está cerca de Melbourne, eh, abrió ayer, digamos, y la gente, los empleados empezaron a trabajar ayer. O sea que es posible que dentro de poco os cuente que ya hay Amazon por aquí, aunque la verdad es que, Pues no sé, hace tiempo que no necesito comprar cosas en Amazon y tal, pero bueno, siempre es bueno que eh, algo como Amazon termine un poquito de dinamizar las cadenas de comerciales grandes que hay por aquí, que pueden ser pues Myers, es lo más parecido al corte inglés que he encontrado por aquí, o sea, es tal cual, tú entras en el Myers y dices, esto es un corte inglés, o sea, es, es el mismo tipo de grandes almacenes Eh, trasladado pues a las antípodas ¿no? y luego cadenas de electrónica tipo pues GB Hi-Fi que se va modernizando un poco ante la amenaza de, este, de esta llegada o sea van haciendo cosas más eh, para la conveniencia de la gente por ejemplo tú puedes comprar online ¿no? puedes comprar por internet e ir a recoger a la tienda, que eso es algo que con Amazon no puedes hacer. Tú con Amazon tienes que tener un sitio donde te dejen las cosas y, por ejemplo, pues sí que los, las tiendas, cada vez más eh, Office Works para material de oficina y material informático y cada vez casi todas las tiendas que tienen eh, página web, tiendas pequeñas que ya se han ido modernizando un poco, tienen una página web donde puedes comprar online y te lo envían a casa ...que está bien... ...pero también puedes comprar online... ...te lo llevan a la tienda que tú dices... ...que tú escoges... ...y pasas por allí a recogerlo sin hacer cola... ...pues cuando tú quieras... ...y eso por ejemplo es algo que a mí me gusta bastante... ...y que las cosas sí que he comprado... ...a lo mejor en el descanso del... ...o sea es muy cómodo por ejemplo comprar... ...entras en la página en el descanso del café... ...dices ¡ay me hacía falta esto! ...lo compras, te lo llevan a la tienda... ...y luego de camino a casa o mientras te das un paseo... ...pasas por allí y ya te tienen la bolsita puesta... ...les viene bien a la tienda... Porque eh, digamos que las personas que están allí pueden estar atendiendo a otras personas. Si tú tenías claro lo que querías comprar, pues es un problema que les quitas de encima. Y a ti también te viene bien porque ni tienes que estar en casa... Eh, y tampoco, pues, te, si a lo mejor estás comprando algo, pues, no sé, pienso en el papel higiénico de Milcar, ¿no? Que <ríe> él cuenta mucho en el daily. Pues si estás en la oficina no tienes que andarte pasando por la oficina con 37 rollos de papel higiénico por ahí, ¿no? Eh, pues tú lo compras en, la, en el Myers y dices que me parece que en el Myers no puedes hacerlo, pero podrías, ¿no? Si se modernizarán un poquito, dices, pues quiero 57 rollos de papel higiénico y voy a ir yo a por ellos. Por favor, no me los traigáis a la oficina. Bueno, y nada más por hoy. Eh, lo dejo aquí. Ya sabéis que me podéis dejar cualquier comentario en cualquiera de los medios que están australiando.es barra contacto. Y nada, pues nos escuchamos en el siguiente episodio. saludo